38 minutos, nos enterábamos durante el fin de semana que ya hay a esta altura del año 36 víctimas fatales en siniestros viales en la provincia de La Pampa algunas de ellas en rutas provinciales pero la gran mayoría en rutas nacionales que está dando vueltas la discusión respecto a lo que plantea el gobierno nacional de desfinanciar vialidad aunque ahora tiene media sanción para no poder hacerlo pero también sabiendo que la Agencia Nacional de Seguridad Vial no se sabe qué está haciendo y si es que está, está cumpliendo algún rol en este gobierno libertario. Por ese tema y también por otros temas que tienen que ver con lo que nos pasa aquí en la provincia de La Pampa, vamos a hablar unos minutos con Silvia González, que es la presidenta de Estrellas Amarillas. Silvia, buen día. Mauro de Radio Kermest te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Mauro. Eh, bien acá. Bueno. Bien, eh, Destornada. Y sí, la verdad que sí, por eso justamente te, te convocamos para hablar un poco de, estas, de esta cantidad de siniestros viales que se dan, muchos de ellos el fin de semana, porque también hay que decirlo de esa manera. Pero también, este, no sé ustedes cómo están analizando esa cifra, porque detrás de esa cifra hay personas, pero también hay familiares que quedan sin una persona este, que era parte de su familia, y después quedan las secuelas que hay que atender. Por eso ustedes como organización, ¿cómo están viendo sí. esto? No, no es tremendo, no es tremendo. Nosotros, no sé si ustedes vieron que estamos haciendo informes que estuvimos en Buenos Aires, porque bueno, nosotros por ejemplo no, no, eh, estamos viendo... Específicamente, por ejemplo, en los lugares donde nosotros tenemos un control exhaustivo de las víctimas y todo, estamos viendo la Ruta 5, por ejemplo, en el 2024 se triplicaron las muertes en la Ruta 5, ¿no? Eh, y, y así todo. O sea, hemos tenido un, un verano tremendo con cantidad de, de, de, de víctimas. Casi todos convengamos que no son de nuestra provincia, en eso sí, o sea, vienen de paso pero los números que tenemos son alarmantes y también es alarmante la cantidad de gente que nosotros estamos atendiendo con mínimos recursos, con dos palitos, ¿no? Como diríamos, por eso fue también nuestra reunión con el ministro Vera, llevarle un informe de todas las familias que estamos atendiendo, que estamos viendo, eh, acá en nuestra, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, más de 75 familias, más de 60 niñeces afectadas directa o indirectamente por esto, uh -huh. y bueno, eh, imagínate sobrepasadas estamos. ¿Y, ¿Y qué les dijo, qué les respondió Vera a esto que ustedes le están planteando? Porque muchas personas afectadas por un siniestro vial son atendidas en salud pública, pero una vez que salen, ustedes como organización también la están asistiendo, ¿no? Claro, y lo que nosotros le planteamos es que hay, hay, una, hay un código de ética de los de los psicólogos, que los psicólogos pueden atender un solo miembro de la familia. O, o sea, vos, no, te ocurre que es una pérdida, eh, la psicóloga que nosotros tenemos, que nos la financia eh, ahí el Ministerio de Salud, el doctor Vera, uh -huh. eh, puede ver a una sola persona de la familia. Nosotros tenemos grupos familiares de cinco. Por eso, bueno, decida, decidimos empezar también con estos talleres de duelo, que los talleres de duelo nos dan la posibilidad de trabajar con, con más gente, eh, y, y poder abordar esta problemática desde otra manera porque la demanda que tenemos es tremenda, es, es una cosa tremenda, yo te digo que eh, no, no paramos ayer, el, por ejemplo con lo que pasó de Pehuajó justo era gente de Comodoro de Rivadavia yo tengo estrellas amarillas en Comodoro de Rivadavia pidiéndome ayuda para ver cómo podíamos ver cómo estaba la gente, bueno, en realidad la, la única señora que sobrevivió la chica que sobrevivió al hecho de Pehuajó, este, viajando gente mía ahí a Pehuajó, eh, después terminamos eso y el domingo pasa lo, de, pasa lo de esta chica de Santa Rosa, que también pusimos a disposición del equipo, hablamos con el secretario del gremio, con Rodrigo Genoni para bueno, pasarle los teléfonos, celulares, eh, poniéndonos a disposición. Eh, terminamos con ella y nos avisan de que Un chico de Bertis entra en estado crítico al, al centeno. Eh, pasa eso y al rato nos cae la noticia de un vuelco con otra persona grave en el Favaloro. Así, todo el tiempo, ¿no? Sí, y además tenemos nosotros gente internada en el Favaloro desde febrero algunos, ¿no? Que sufrieron, sufrieron siniestros viales. Uh -huh. Es una situación muy, muy delicada, muy delicada. Y bueno, y, y, y con, no solo esto, sino todo lo que conlleva, eh, las morgues ahora no están más a cargo de, de la policía, están a cargo de las AIC, entonces estamos tratando de que también tengamos la posibilidad de que pues nosotros con la policía por ahí tuvimos muchos problemas para que los familiares puedan reconocer a sus seres queridos, no, no nos dejaban, entonces bueno, ahora con la AIC eh, que es la Agencia de Investigación Científica, depende de la Procuración, sí. estamos teniendo una relación muchísimo mejor y más aceitada, y además está respetando la ley de víctimas, ¿no? Uh -huh. Una ley de víctimas que hicimos en el año 2018, que parece que muchos se olvidan, incluidos los fiscales, ¿no? Pero uh -huh. bueno, ahí estamos... No, la situación es tremenda, y lo que vos estás hablando del desfinanciamiento... O sea, no han destruido Vialidad Nacional, no han, destruido, no han podido destruir la agencia, pero igualmente en la agencia, por ejemplo, están despidiendo gente porque no salió ningún, ningún recurso laboral favorable a los muchachos, ¿no? Ahí hubo un problema también por parte de los gremios que los representaban que ninguno salió a defenderlos, claro. ¿no? UPCN y eh, pero, Pero, por ejemplo, al margen de esto, lo que... Desde que asumió este gobierno hay un parate total, total, total. O sea, eh, al margen de esto que está pasando ahora puntualmente. Desde el año pasado es que no, no están teniendo recursos, no, se, no están teniendo medios, eh, no se puede trabajar ni siquiera en el mantenimiento mínimo de las rutas. O sea, las rutas siempre estuvieron mal, pero como están ahora... Nunca, ¿me entendés? Uh -huh. Son dos años total de, total de financiamiento total. Y cuando vos decís un parate es porque eh, el Gobierno Nacional no hace nada para que eso funcione. ese es el no, lo, o sea, lo la O sea, ¿sabes lo que hacen? Lo único que hacen es, da, es eh, eh, dar el dinero para lo que son los sueldos, ¿no? Para cubrir claro. los sueldos de ambos, de ambos organismos, cubrir los sueldos los básicos, pero todo lo que implica, por ejemplo, las tareas de mantenimiento y esto y el otro... No, no las ejecutan y no dan presupuesto. A la Agencia Nacional de Seguridad Vial, hace dos años que los cursos de capacitaciones para docentes, el, el, digamos, los talleres de motos que se traían casco, to, todo eso, todo todo se paró. De hecho, por ejemplo, los que echaron el viernes pertenecen a la Secretaría de Formación eh, de formación vial, de capacitación vial. Uh -huh. Echaron a 97 trabajadores de planta permanente. ¿Y hay alguna delegación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en La Pampa? Sí, sí, por ¿Y supuesto. ¿Y ¿Quién está a cargo está, de eso? Está el grupo Esteban Amato, Esteban Amato, con cerca de 10, 11 chicos, y nosotros trabajamos mucho con Esteban. De hecho, el sábado, cuando nos pasó este problema de, de, de esta gente de Comodoro, hablé con Esteban para decirme, bueno, Esteban, ¿tenés alguna base cerca de Pehuajó? ¿Podemos ver cómo está la gente? Nosotros interactuamos todo el tiempo con las bases. Tenemos 40 bases de la agencia en el, en el país. Uh -huh. Y cuando ocurren estos hechos, o estos siniestros, si nosotras tenemos gente, nosotras vamos a los hospitales, como estuvimos ayer en Padre Uodo, o como estamos en el Fenteno, o como estamos acá en el Favaloro. Uh -huh. Pero cuando nosotras, en esas provincias o en esas localidades que caen las víctimas, no tenemos... Eh, familiares, hablamos con la gente de la agencia, viste con algún ba la base que esté más cercana, porque hay cosas que la gente no sabe. Cuando ocurre un siniestro que vos no, no sos de, de de tu de te, te ocurre fuera de tu provincia, como nos ha, nos ha ocurrido todo este verano y, y, y parte de las vacaciones de invierno que fue tremendo, sí. eh, la gente te llega te llega al hospital con lo opuesto, Mauro, ¿me entiendes? Claro. Con lo opuesto O sea, por eso nosotros agradecemos a Caritas a, a Caritas del Plan 5.000, de, de, del, del que está Mauricio de Vivero de Adán, a las Damas de Rosa, que nos, nos ayudan en, en poder traerle ropa. La gente, la, la mayoría viene sin calzado, eh, y todo lo que son las ropas y la pertenencia y todo, quedan secuestrados en los autos, ¿me entiendes? Claro. A veces hasta los celulares. O sea, están en un lugar que no es su, su hábitat, con una situación tremenda, tremenda de perder un familiar, pero aparte sin nada. Ah, o, no, no solamente de, de perderlo, sino de, también golpeados y todo lo demás, que claro. algunos no han muerto. Nosotros, te estoy hablando en el verano ahora, mirá, atendimos, no te miento, más de 17 familias de distintos lugares del país. Claro. Y no en todas murieron. Uh -huh. O sea, no en todas hubo víctimas fatales, pero vos sí. Pero quedan secuelas, claro. Eh, me, no me secuelas, interesa... no se pueden trasladar, vos tenés que estar claro. llamando a las obras sociales, no, no quieren reconocerte los seguros, el traslado. O sea, tenés que hacer, o sea, el otro día tuvimos que trasladar un cuerpo a Careta Olivia, no se quería hacer cargo ni los seguros ni nada, tuvimos que terminar hablando con el intendente para que nos dieran los 3 millones de pesos que nos salía el traslado. Después nos pasa que se muere un padre con un bebé. Y también tuvimos que salir a hablar con el intendente de Taimayá de Femayá de Tucumán para que a ver si lo trasladaban, porque no. Hoy tenemos un chico de gendarme que tuvo un siniestro vial fuera de la no intínere, La única manera de trasladarlo es con un avión sanitario y gendarmería, ni la obra social ni nadie se quiere hacer cargo porque el pibes se siniestró no estando dentro del horario de del laburo. Eso es lo que estamos todos los días, de alguna manera, gestionando y ayudando. Eh, Obvio Sil... con el 149. Claro. Silvia, recién lo dijiste hace un rato, pero medio como quedó perdido, eh, cerca de 60 niños y niñas eh, quedan solos, eh, sin atención, porque los familiares sí. directos han fallecido en algún siniestro vial. Y quería este, volver a un tema que nos interesa mucho, que, sobre todo porque tiene que ver con, con la salud mental. Vos decís que eh, cuando sucede una cosa así a un familiar, eh, la provincia atiende un solo, digamos, un, un solo psicólogo o psicóloga, atiende a una sola persona de la familia y otras quedan eh, sin atender. Y acá pregunto, ¿el colegio de psicólogos no aporta algo para atender a esas familias que quedan sin atención? Podríamos una hacerlo, mano? podríamos hacerlo, podríamos hacerlo. El otro día me lo plantearon, de ir a hablar con el colegio de psicólogos. El otro día tengo una amiga, colega, que después jefa mía, Carmen Esteban, que está jubilada, me, se ofreció también. Bueno, vamos a armar un equipo así. Lo que pasa es que nos pasa la vida por encima, ¿me claro. entendés? Sí, sí, o sí. sea, nos, nosotros, o sea, salud mental, tuvimos una reunión con Malga. Y Malga, eh, eh, que tiene más psicólogos, 180, 180, algo así, tiene psicólogos. Eh, no nos tienen dentro de los protocolos de las prioridades. Ellos atienden, tienen cuatro prioridades, abuso sexual, violencia de género, intento de suicidio y consumos problemáticos. Las víctimas viales no estamos dentro del protocolo de salud mental. Que fue también una y lucha. Y no, planteamos... no podrían tomar una decisión en contrario, digamos, ya que hay una situación muy tremenda como son los siniestros viales y las familias que quedan afectadas, que salud mental también... Eh, pueda rever esa situación, ¿hay alguna posibilidad o es imposible eso? No sé, le, le, le dijimos varias veces y bueno, estamos esperando algún tipo de, de, de digamos, de que nos amplíen ese, ese protocolo, ¿viste? Uh -huh. eh, la verdad que eh, también estos talleres de duelo queríamos ver si lo podíamos eh, iniciar un poco con ellos, porque es, están a cargo de Carolina Jaramillo y de Natalia Fraude. Natalia Fraude, excelente profesional, voluntaria Carolina Jaramillo bueno no le paga al Ministerio de Salud pero bueno caro es, es tremendo o sea y, y cómo, es, cómo funciona esto de los talleres del duelo de duelo vamos a comenzar ahora Ajá. la el, el 12, y primero se se dividen como distintos grupos porque también los los duelos según digamos desde el lugar que te que te tocan son digamos O sea, vamos a hacer uno primero que es de madres, después otro que es de hermanos, después otro de que, que son amigos y familiares, o sea, como una tercer línea, ¿no? Porque cada cada cada duelo es es especial y particular, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que vamos a tratar de juntar eh, estos estos familiares que eh, que están atravesando por estos duelos, pero bueno, primero los padres y las madres, y después otro grupo que van a ser los hermanos porque aunque vos no quieras creer, el tema de los hermanos es tremendo, es tremendo, tremendo. Eh, bueno, yo esto no lo sabía, en mi caso mi hijo en su momento era hijo único, ¿no? Uh -huh. Pero el, el trauma de que yo escucho a otras madres que tienen otros hijos, este eh, es más, los, muchos de los pibes están con la fantasía de que si hubieran muerto ellos los padres no hubieran sufrido, no sufrirían tanto. Viste, es como que... Muy, muy loco, ¿no? O sea, toda esta cosa que pasa por la cabeza, por la mente y la necesidad de que todo esto se pueda, se pueda hablar. Entonces, eh, en una segunda sesión va a ser hermanos, hermanos, Te estoy hablando hermanos de distintos, familiares, ¿no? Uh -huh. Y después uno que sea amigos y amigos y, y... porque los amigos también se ven muy afectados. De hecho, nuestra no, no psicóloga está atendiendo a gente que, que ni siquiera eran familiares directos, eran amigos. Que, algunos han querido depresiones como grandes, ¿no? Uh -huh. y estamos hablando de jóvenes, estamos hablando, o sea, esto, estamos hablando de, de, de, de pibes muy jóvenes que han muerto de una manera tan abrupta que, y tan evitable, eh, eh, que es un shock muy, muy fuerte, ¿no? Y además, viste la particularidad que también tiene la siniestralidad vial, que, que ni siquiera podés, a veces, en algunos casos, brindar ese abrazo, ¿no? De despedida. Silvia porque González, eh, gracias por tu tiempo con Radio Kermés y más vale que como siempre hacemos acá en Kermés, vamos a seguir el tema porque nos interesa, pero sobre todo para saber si hay alguna, este, algún cambio de mirada respecto a, a la salud mental de las personas que, que quedan después de un siniestro vial Sería eh, fatal. Sería muy importante, muy importante, perdonarme que te diga, Muy importante, nosotros hemos ahí unos pedidos de audiencia con el gobernador que por favor nos reciba, Ajá. hace años que le estamos pidiendo que nos reciba y también que el Consejo Provincial de Tránsito se reúna. Necesitamos en este instante y en este momento, por sobre todas las cosas, saber cuál debe ser la política en seguridad vial de la provincia porque ya sabemos que desde a nivel nacional estamos eh, abandonados. No sé si viste también lo de los vitrenes, si y encima... Y no tenemos vialidad nacional, nos sacan la, la agencia de las rutas y nos meten los bitrenes. Yo no sé, eh, vamos a. Esto va a ser una, una tragedia total, te digo, eh, porque no sé si lo viste eso. Nosotros habíamos logrado que los bitrenes no pasen por la Pampa, solamente por la parte del oeste, y ahora habilitaron todas las rutas, la 5, la 35. Y cuando anden esas, esas moles acá, este, yo no sé, no sé qué es lo que va a pasar. Gracias. Silvia, gracias. Te mandamos un abrazo. Silvia gracias. González es la presidenta de Estrellas Amarillas eh, que atienden a familiares de víctimas del siniestro vial en la provincia de La Pampa. Reclamó a Salud Mental por la atención en psicología para las personas que quedan afectadas por un siniestro vial fatal. No estamos en la prioridad de Salud Mental, dijo acá en Radio Kermés. Las 8 y 55 minutos...